Todo este excitante planeta nuestro está lleno de restos imposibles. África, las llanuras de Tasili, los dogones, Asia, los vimanas, América, las pirámides. Todos los rincones habitados de este planeta azul nuestro parece haber vestigios del paso de una civilización superior. Son los restos de los dioses, las huellas de su paso. Esta noche estamos tras su búsqueda. Nuestro invitado nos cuenta... empezar, parece que se han dado cuenta de que es más fácil buscar dentro que buscar fuera, con ese proyecto SETI, uh -huh. de búsqueda de inteligencia extraterrestre fuera de nuestras fronteras sin embargo, pa paelo, pa paleo Seti. paleo SETI, lo llamas tú, mucho más fácil buscar por aquí, ¿no? Sí, las huellas creo. que hay en el planeta que a ver las aulas ¿no? y de hecho gente implicada en el propio proyecto SETI o científicos de bastante nivel, eh, se han hecho esa pregunta, es decir, si existe vida extraterrestre y esa vida extraterrestre, inteligente evidentemente eh, ha tratado de ponerse en contacto, tal vez eh, hayan pasado por aquí o se hayan paseado por este planeta en la noche de los tiempos y hayan dejado alguna señal, quizá algo mmm, no in, no inteligible para la gente primitiva que podía en esos momentos habitar la Tierra, pero sí que hubieran dejado una señal que quizá con el transcurso de los siglos pudiera servir como indicador de que habían estado esas inteligencias por acá uh -huh. eso es lo que anima eh, ese proyecto que eh, inicialmente la idea nació en Rusia, la idea del paleoseti del paleo paleocontacto y es lo que anima a un grupo ya importante de gente de todo el planeta a buscar esas huellas en pequeños indicios, no tiene por qué ser algo metálico y con brillante y que despida luces y que se encuentre en una cueva mañana, ojalá eh, pero a veces esos indicios están en cosas culturales, en leyendas eh, digamos que hay dos clases de, de, de pruebas, las mitológicas uh -huh. y las físicas las mitológicas tenemos cientos y además hay ejemplos incluso que nos deberían hacer reflexionar mucho sobre ello no uno es ese um, asunto que investigan los antropólogos desde hace unos cuantos años que es lo que llaman los cultos cargo los cultos cargo es algo que arranca eh, especia, con especial fuerza en 1945. Y a preguntar por ello, eh, uh -huh. así inicias un poco tu artículo nos se sí. eh, en el pasado astronautas en el pasado, en el último número de la revista Más Allá, ¿no? Sí, así Te es. una curiosa historia que, que ocurrió como dices, en 1945. En Nueva Guinea. Eh, en la primavera del año 45, los norteamericanos eh, están en un momento bastante delicado de la Segunda Guerra Mundial. Tratan de cercar por todas partes a Japón, que ya es el enemigo en ese momento eh, potente o poderoso, más que Alemania, incluso en ese, en ese estado de la guerra, y mmm, hacen una cosa muy curiosa, llegan a islas de Nueva Guinea o a costas de Nueva Guinea eh, que no habían sido antes eh, holladas por el hombre blanco por lo menos no con esa fuerza de repente desembarcan hasta 40.000 hombres en una isla eh, aplanan la superficie de, de ese lugar, eh, lo convierten en una improvisada pista de aterrizaje, montan un hospital de campaña, dejan caer grandes cajas desde el cielo con la palabra cargo, eh, comienzan a regalar chicles a los nativos uh -huh. que no saben qué demonios es aquello, pegatinas, coca colas etcétera, y de repente se produce el bombardeo de, de Hiroshima eh, la guerra Japón claudica, la guerra termina y aquellas tropas que habían invadido durante varios meses esas islas pacíficamente, en principio, lo de pacíficamente entre comillas, desaparecen y aquellos hombres que bajaban en pájaros metálicos y que no se sabía muy bien quiénes eran desaparecen las, los hospitales de campaña se quedan vacíos las pistas de aterrizaje también y ocurre algo interesantísimo unos meses después eh, vuelven otra vez los hombres blancos y descubren que aquella gente que aquellos nativos que se habían quedado allí huérfanos de repente eh, habían bueno habían visto como aquella gente que parecía poseerlo todo y que dejaba caer infinitas mercancías desde el cielo eh, era necesaria para el equilibrio de aquel lugar eh, los dioses habían desaparecido y para hacerles volver habían creado complejos rituales algunos habían tatuado la palabra Usaf en el hombro eh, habían construido aviones de paja que paseaban ceremoniosamente por aquellas pistas las mantenían limpias eh, disimulaban o simulaban en rituales que consideraban sagrados lo que hacían aquellos soldados en los hospitales de campaña trataban de imitar lo que hacían aquellos dioses para pedir que volvieran no habían entendido nada Y pensaban que los que habían estado allí eran realmente los dioses de los que hablaban mucho ante sus antepasados. Eso mismo que ha pasado en Nueva Guinea hace cuatro días, en 1945, es lo que pudo haber pasado hace miles de años en este planeta. Y eso mismo explicaría el origen de muchas de nuestras religiones, que serían, en cierta medida, cultos cargo. parece que los dioses estuvieron aquí y dejaron alguna que otra prueba, vamos a buscarla si te parece Javier, vamos por donde vamos podemos ir por las pruebas culturales, hablabas en la introducción al, al principio de los eh, dogones, esa es una historia que no por contada deja de ser fascinante, fascinante. y de hecho fíjate, han salido críticos en estos años eh, que bueno, a mí me han hecho sonreír mucho, no especialmente en estos últimos años uno de los críticos es eh, Edwin Krupp, Krupp es el padre de la arqueoastronomía, es uno de los eh, astrónomos que defienden que una manera para datar monumentos antiguos es eh, estudiar la alineación con respecto a estrellas y este hombre es muy escéptico con respecto a la historia de los Dogones la historia de los Dogones se resume de la siguiente manera en los años 30 eh, llegan dos eh, antropólogos a Mali eh, Marcel Griol y Germain Deterlen eh, y se introducen dentro de la estructura de los Dogones la estructura social de los Dogones nunca antes un hombre blanco había llegado um, tan lejos como estos dos eh, se ganan la confianza de, de la tribu de los Dogones hasta el punto de que cuando unos años después muere Marcel Griol eh, se crea todo un funeral allí en Mali gigantesco, soberbio para aquel hombre sabio que era considerado por los Dogones y Marcel Griol averigua cosas que nunca antes habían salido a la luz por ejemplo, que los Dogones, al menos que se sepa desde el siglo XII después de Cristo eh, tenían una extraña ceremonia o un extraño ritual que consistía en eh, venerar el movimiento en hélice eh, de la estrella Sirio Sirio cuando nace eh, digamos que el movimiento que hace en el cielo es similar al que eh, haría una estrella errática en espiral, no ellos conocían ese movimiento en espiral de la estrella Sirio decían además que la estrella Sirio eh, tenía tres eh, era en realidad una estrella trinaria, no binaria, sino trinaria que eso no se ve a simple vista y se ha descubierto eh, en absoluto, de hecho cuando Marcel en los años 30 llegó allí Le hablaron de una estrella triple no Bueno, ni se sabía que Sirio era una estrella doble No no, no se había podido comprobar todavía Astronómicamente como, bueno, ópticamente ¿no? Y aquello Bueno, lo recogió este antropólogo eh, en, sus, en sus estudios Y años después mmm, Muchos años después, ya en los años 90 Eh, hace cuatro días también por tanto eh, se descubre un grupo de astrónomos franceses descubren por una serie de oscilaciones de la estrella Sirio no porque la hayan visto sino por una serie de oscilaciones que calculan matemáticamente que la estrella Sirio no puede ser más que un sistema estelar triple y es algo que nosotros hemos descubierto matemáticamente todavía no astronómicamente no lo hemos visto pero sí matemáticamente está, está demostrado ¿cómo demonios aquella gente Eh, que todavía hoy vive casi en taparrabos Y, y, y sin una sin una cultura tecnológica ¿Cómo aquella gente desde el siglo 12 al menos sabía aquello? La respuesta era muy simple Ellos contestaban a esa pregunta ¿Cuál es la respuesta? Es muy sencilla Ellos decían que un dios al que llamaban Nomo Eh, descendió en un arca um, de fuego entre, entre ellos en la noche de los tiempos y les, eh, no solamente les civilizó y les convirtió en humanos sino que les instruyó sobre los secretos del cielo y en especial sobre los secretos de su lugar de origen ese ser venía de la segunda estrella del sistema sirio de un planeta acuático el, el tal Nomo era una especie de ser anfibio que fue el que les trajo la cultura y como um, a los antiguos uh, dogones Después, otros pueblos de África también recibieron esas visitas de dioses instructores y a partir de ahí, dicen sus leyendas, empezó la civilización. ¿Se parecería, Javier, a ese otro extraterrestre que tenemos ahí, al, al reptiliano? Mm, quizá. Quizá, de hecho, eh, a quien sí que se parece mucho es a la descripción que hace eh, Veroso, que es un, es un cronista antiguo, de uno de los mm, más importantes dioses sumerios, el dios Oanes. El dios Oanes era un dios anfibio, eh, este tal Veroso lo describió como un pez que emergía periódicamente de las aguas, que en, en realidad el pez era una especie de traje de pez, por decirlo de alguna manera, eh, ten, tenía rostro humano y hablaba como un humano, y um, emergía diariamente de las aguas para instruir a los sumerios sobre, sobre cómo debían fundamentar su cultura, y es curioso porque los sumerios fue un pueblo extraordinariamente desarrollado, no solamente fue el primer pueblo que tuvo un código de leyes y una escritura formada, sino que asfaltaban las calles, por ejemplo, el sistema de distribución de sus avenidas, hasta de sus alcantarillados, etcétera, es idéntico al que utilizamos en pleno siglo XXI ¿no? es decir, que algo muy, muy serio fue lo que, lo que entregó Oanes a aquel Pueblo. Muy cerca de los Dogones está un desierto y hay una llanura, las llanuras de Tassili, uh -huh. donde parece que también se han encontrado pruebas de, de esa presencia de dioses. Sí, en Tassili, en Argelia, en una zona donde, bueno, actualmente no es eh, nada fácil llegar, eh, existe efectivamente un macizo rocoso donde se encuentra probablemente la entre comillas, exposición de arte rupestre más importante de toda África Paredes enteras están llenas de, de dibujos y de inscripciones extrañas Y cuando Henry lot que fue uno de los primeros europeos que, que exploró aquello Y que catalogó todas aquellas pinturas, llegó allá Hay una de ellas en concreto, una especie de pintura de casi 6 metros de altura De un gigante que aparece como una especie de persona vestida con un traje cerrado por el cuello hermético, con un solo ojo eh, como si tuviera una especie de casco empotrado encima de la cabeza y que Henry Loth, maravillado bautizó con el nombre de el gran dios marciano y ese nombre, curiosamente el del gran dios marciano es el que ha ido a a pasar a los libros de arqueología hoy se estudia esa figura como la del gran dios marciano de Tassili y ese gran dios marciano no es una figura única aparecen muchas de esas figuras en otras partes de las, de las paredes rocosas de Tasili y en algunas de ellas se muestran escenas bastante curiosas por ejemplo varios de estos dioses marcianos acompañando a mujeres desnudas que evidentemente por la morfología son eh, el prototipo racial que habita en esa, en esa zona que son conducidas a una especie de objeto luminoso que está posado sobre, sobre el suelo la sensación que da es la de incluso una especie de abducción masiva ¿no? eh, evidentemente es especular mucho pero a lo mejor no tanto porque, porque solamente desde esa óptica se podrían entender muchas de esas cosas que aparecen en esas paredes es como si aquella gente con sus toscos medios hubiera representado como pudo Eh, ...algo que, que sin duda debía entenderse... ...como el encuentro con una cultura rara... ...que no era de allí. Uh -huh. Yendo un poco más hacia el este... ...si vamos hacia Asia... Uh -huh. allá ...hay también leyendas y tradiciones... ...que hablan de vimanas... ...extraños objetos voladores... ...con gente que andaba ahí. Sí, digamos que esa es la versión ya refinada... ...hemos pasado de los relatos rupestres... ...o los relatos tribales... ...sobre contactos con dioses instructores... ...y ahí pasamos ya a... ...textos refinados... ...ya de una cultura mucho más desarrollada... ...y más cercana en el tiempo que se desarrolló más o menos hace unos 5.000 años. Los textos védicos, especialmente dos poemas épicos, el Mahabharata y el Ramayana, que narran las aventuras de un héroe, eh, describen precisamente el viaje de Arjuna a través de diversos, eh, diversas etapas para tratar de llegar a los dioses. Y en ese viaje Arjuna descubre cosas sobrecogedoras. Los dioses son gente de carne y hueso, como él, Eh, que se desplazan por los cielos utilizando unos vehículos que él describe con todo lujo de detalle se trata de plataformas voladoras esféricas, a veces las describe como hasta de tres pisos, que se desplazan mmm, utilizando un combustible que mezcla mercurio y algo no identificado, que se llama rasa, y que eh, dejan un sonido melodioso al desplazarse. Esos vehículos los llama vimanas, y algunos de ellos tienen o poseen capacidades destructoras sobrecogedoras, se habla de una especie de de lanza luminosa que es capaz de levantar una columna de fuego eh, que puede dejar ciego a todo aquel que lo mire y que recuerda en cierta manera y, y no es si quizá imaginar demasiado ¿no? recuerda en cierta manera a las explosiones nucleares o a las pruebas nucleares a esas columnas eh, cegadoras de, de luz que, que se producen después de, un, de una explosión de este tipo la descripción que hace Esas dos libros es tan pormenorizada que cuando se describen los efectos de esas armas sobre los humanos eh, A uno le quedan pocas dudas de que casi se está describiendo el efecto de la reyectividad Los soldados que están expuestos a esas armas deben desprenderse rápidamente de todo objeto de metal que tengan encima La piel se les cae a tiras si no lo hacen así eh, Se les cae el pelo, envejecen rápidamente, palidecen Todo eso está descrito ahí, en un texto que tiene 5.000 años de antigüedad Por eso. Aquí en la revista sacas también un, un obelisco sumerio que muestra escenas de seres híbridos, mitad humanos, mitad animales. También en Sumeria había estas pruebas de estos extraños seres. Sí, es un poco lo que comentábamos antes. Ese obelisco que publicamos en la revista más allá eh, se encuentra en el, en el Museo Británico de Londres. El Museo Británico de Londres es hoy la parte de Sumeria eh, más accesible que tenemos los occidentales, desgraciadamente. Allí se encuentran muchas estelas y muchas figuras y muchas más cosas que no se muestran público, que están en los sótanos, donde se vea ese tipo de seres híbridos eh, con los que parecen jugar los dioses, como si se entretuvieran haciendo pruebas eh, casi quimeras, ¿no? Y eso podría entenderse como el recuerdo atávico, quizá, de experimentos genéticos en, en la antigüedad. Mm. Mm, todo esto parece ciencia ficción y puede parecer a muchos el fruto de una imaginación muy calenturienta, pero son tantas y tan repetitivas las alusiones a estas cosas en diversos lugares del planeta, que una de dos, o todos los habitantes del planeta consumían la misma droga psicotrópica, o todos los habitantes del planeta en el pasado bebieron de una misma fuente común. Qué curioso. En 30 segundos antes de hacer una mínima pausa, hay también otras excavaciones que hicieron en, en Dejarmo, en el Kurdistán, y de aquí, en el 46, en el 55, donde se encontraron más de 5.000 estatuas de una aproximada antigua de 7.000 años, me criaturas con carreros alargados y ojos rasgados Que recordaban serpientes Qué curiosos, ¿no? Sí, eso es la... Bueno, corresponde a la descripción de la figura Que adorna la, la portada de este mes de la revista de más allá Y que, bueno, a muchos se ha sorprendido, ¿no? Porque no es algo que se hayamos fabricado nosotros No es un modelo que haya hecho el fotógrafo Se trata de una estatua real, antigua Que tiene 5.000 años de antigüedad Y que es muy parecida a este humanoide reptiliano Que me habéis regalado esta mm. noche, ¿no? Se llama el dios serpiente de ojos plandecientes ¿no? uh -huh, Así es. Qué curioso. Casi media, doce y media, once y media en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa, aprovechar si estáis eh, grabando para dar la vuelta a la cinta. Y enseguida seguimos. Hay muchas más pruebas de esos supuestos dioses, astronautas y extraterrestres que visitaron la Tierra. Enseguida os lo contamos. En Airtel ya somos 5 millones y es nuestro cuarto aniversario. Y lo celebramos dándote todas las ventajas del primer operador integrado. Por eso, ahora podrás tener una cuota de móvil desde sólo 500 pesetas al mes. Hasta 10.000 pesetas gratis en llamadas desde tu fijo a Airtel y además un año de acceso gratuito a Internet. Llama al 1444 o conéctate a Airtelnetonavegalia.com Airtel. Net o Y media once y media a las Islas Granadas. continuamos adelante eh, Javier unas cuantas preguntas antes de seguir hay muchas más pruebas que queremos hablar esta noche yo creo que con eso se podría hacer una serie de programas hablando sobre las visitas de los seres del pasado ¿verdad? hay tantas cosas que hay con, muchas ¿verdad? cosas y fíjate eh, antes de, de dejar otra o bueno la idea aquella de los cultos cargo que hablábamos me gustaría contar una cosa eh, hace unos días hace unas semanas eh, yo tuve la ocasión de visitar eh, la isla de Cerdeña porque allí se celebró un congreso internacional relacionado con este tipo de investigaciones y... Recuerdo perfectamente eh, el último día del Congreso eh, Tener delante de mí a Eric von Daniken eh, Y estuvimos allí conversando Erich von Daniken fue un autor famosísimo Lo es De, tu... eh, de, este, de esta historia Ajá. efectivamente Con un libro que recordarás que es aquel Recuerdos del Futuro ¿no? Donde se hablaba de estas cosas por primera Ajá. vez y en voz alta Bueno pues Teniendo delante a Erich von Daniken eh, No pude por menos que preguntarle Digo bueno si tuvieras que escoger Una prueba de todas las que has visto a lo largo del mundo eh, Que demostrara que efectivamente Hemos sido visitados por extraterrestres en la antigüedad ¿Cuál escogerías? Se lo pensó un poco Y al final terminó diciendo Mira, yo creo que las líneas de Nazca En, en Perú, sí. hablamos hace algunas semanas De ese sí. tema, ¿recuerdas? Y mm, le pregunté, ¿las líneas de Nazca? Y me dice, sí, dice, pero no porque yo crea que las hicieran los extraterrestres. Él mismo, en Recuerdos del Futuro, en aquel libro, decía que uh -huh. se trataba de pistas de aterrizaje creadas por los extraterrestres. Él ha modificado su posición. Él ahora cree... Que las líneas de Nazca son una especie de resto de un culto cargo antiguo Es decir, los habitantes de las líneas o sea, de Nazca en la antigüedad eh, Según él entiende ahora, según Daniel entiende Vieron como en el pasado llegaron unos extraterrestres O alguien con capacidad de volar Hizo señales en el terreno para um, aproximar sus aeronaves a esos lugares O para marcar los lugares por donde habían estado Y eh, después desaparecieron los habitantes de Nazca al ver que aquella gente había trazado esos dibujos en el suelo siguió trazando y trazando dibujos uno sobre otro generación tras generación durante muchos cientos de años tratando o pidiendo al cielo que aquellos dioses regresaran y por lo tanto aquellas líneas serían una especie de reclamo a esos dioses voladores para que un día volvieras que curioso, vete pensando también la respuesta, porque yo te voy a preguntar lo mismo ¿Cuál es lo que, desde tu punto de vista, la prueba más clara que han dejado sus seres Ricardo de Mallorca, mientras tanto nos pregunta hablando de, mis, de, de Perú y de, de lugares cercanos a Nazca ¿qué opinas de los encuentros de la misión Rama? los primeros, y qué buscan los guías que pretenden de nosotros, nos pregunta con bueno, el tema de Rama es un tema que eh, a mí me ha interesado particularmente y en su momento uh -huh. sigo haciéndolo de vez en cuando eh, he hablado con gente de la misión Rama tanto en Perú del principio como como en España y yo Creo que realmente los primeros eh, pasos de la misión Rama cerraban un contacto auténtico Que hubo una, una aproximación Pero como pasa en casi todos los casos de contacto importantes Después el asunto se ha desvirtuado Y no mucho después Yo no creo, esto empieza más o menos en el año 74 Yo no creo que los verdaderos contactos o las verdaderas experiencias fueran más allá del año 75 eh, Después la cosa se convirtió más en un movimiento sociológico Eh, y en un club de amigos de los extraterrestres que no en un, en un contacto. Y sobre eso eh, también he conversado en algunas ocasiones con Sixto Paz, al que alguna vez habrá que eh, bueno, enfrentarse a él y, y, y que nos explique pormenorizadamente qué pasó entonces. Pablo de Madrid nos pregunta, ¿es posible que el objetivo de las señales que los extraterrestres dejan en la Tierra sea que los humanos nos vayamos acostumbrando y preparando para su llegada? Quizás sí, eh, aunque también yo, yo me hago un poco otra, otro planteamiento, imagínate que los extraterrestres o que una raza de extraterrestres eh, pasó por el planeta Tierra, hizo de las suyas en su momento y eh, quiso anunciar el regreso el futuro. Imaginemos que dejara algún tipo de señal, artefacto o indicio para que fuera comprendido por nuestra civilización cuando llegara a un grado tecnológico. Todos los pueblos de la antigüedad, empezando por el Antiguo Egipto, hablan de la existencia de libros sagrados que aparecerán en un momento determinado y que crearán una auténtica revolución. En Egipto se habla de los libros de tot los libros que guardarían los secretos del cielo y la tierra y que eh, antes o después reaparecerían. ese mito se trasladó a Europa con los libros de Hermes, las tablas eh, de Hermes o, o la tabla esmeralda de, de Hermes Trismegisto y en cierta manera también se perpetuó en el judaísmo con el asunto de las tablas que entregó Yahvé a Moisés y que eran también una especie de libro de instrucciones que no se comprendió en su momento. Eh, yo creo que esos indicios están en algún sitio y que cuando seamos capaces de, de abrirlo esos libros eh, comprenderemos muchas cosas y quizá la respuesta no esté tan lejos. Por ejemplo Tú imagínate lo que es, eh, y muchos oyentes lo tendrán en mente, aquel descubrimiento que se hizo en 1993 de, eh, al final de un pasadizo estrecho de la Gran Pirámide, que era un pasadizo de 20 por 20 centímetros, una de las llamadas galerías de ventilación de la Cámara de la Reina, que, que a la que se, se alcanzó su final, que era una puerta, es una puerta que está ahí sin abrir, gracias a un robot pequeñísimo de alta tecnología que alcanzó aquel punto. Ha tenido que llegar el hombre del siglo XX y crear un robot especial, es decir, pequeño y, y ágil, para alcanzar ese punto dentro de la pirámide. El constructor de la pirámide sabía, en el momento en que selló la, aquel monumento, que nadie podría alcanzar ese ese lugar, si no es con el concurso de una alta tecnología, si yo hubiera sido un extraterrestre detrás de esa puerto hubiera escondido algo porque sabría que solamente se llegaría a ese lugar con un instrumento de alta tecnología, y a lo mejor ahí es donde está la clave del contacto y esa puerta dicen que la van a abrir ahora en mayo dicen, también decían que la iban a abrir en diciembre yo hasta que no la vea abierta no... Bueno, por si acaso nosotros nos vamos a Egipto la semana que viene el jueves que viene estamos que allí por si acaso eh, seguimos buscando pruebas, saltamos de un continente a otro, seguimos en América, quizá pirámides. Las pirámides para mucho, Egipto, hablábamos en la segunda parte del programa de, de él, eh, las pirámides son para muchos una prueba de tecnología imposible, ¿no? De hecho no son. Eh, lo son en, en muchos aspectos bueno, las pirámides americanas en cualquier caso eh, son bastante diferentes a, a las pirámides egipcias en, en muchas cosas, pero tienen un rasgo común que es un rasgo que cada vez se está poniendo más en relieve y es el hecho de que eh, parecen reflejar ciertos conocimientos astronómicos es decir, los, los, las pirámides no eran simples adornos ni templos ni nada por el estilo, sino que parecían reflejar eh, monumentos o sea, perdón, eh, conocimientos astronómicos hay una peculiaridad además también muy curiosa. Mientras que en Egipto se dice que las pirámides eh, eran tumbas y jamás se ha encontrado una momia dentro de una pirámide ni una tumba, incluso las pirámides que se han encontrado intactas, las cámaras de las pirámides aparecían vacías en América siempre se ha dicho que las pirámides eran templos y justo en América es donde se han encontrado tumbas debajo de pirámides el caso por ejemplo de palenque de la, del famoso templo de las inscripciones es decir donde se cree que son templos resulta que son tumbas y donde secree donde se cree que son tumbas probablemente eran templos no es una de esas paradojas divertidas que tiene la investigación arqueológica seguimos te parece nos vamos a Egipto después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros y por si queréis preguntar 905 11 80 80 nuestro teléfono está esta noche libre para vosotros en episodios de la Biblia como la visión que tuvo Ezequiel de la gloria de Yahvé pueden interpretarse como contactos con astronautas y es tan solo un ejemplo Egipto es un país vivo repleto de ejemplos de presencias El gran mar, Perú, México, Guatemala son otros de los focos de estos supuestos contactos. Sigamos tras las huellas de su presencia. Nuestro invitado nos aporta más casos. Quizá antes de irnos a Egipto, Javier, que tenemos aquí un montón Es uno de nuestros temas favoritos, como el tuyo Qué suerte que entraste en la tumba esta Nosotros no nos dejaron, pero eh, la tumba de los De la cual hablaremos dentro de nada Estuvimos en la puerta, nos escapamos, bajamos un poco Pero no bajamos hasta el fondo, que nos vas a contar a esa aventura y eh, Vamos antes a la Biblia En la Biblia hay multitud de referencias a cosas muy raras, ¿no? Ezequiel, por ejemplo, lo que vio, la gloria de Yahvé eh, La ballena de Jonás, hay un montón de cosas que quieren muy poca explicación si no son con ojos tecnológicos, ¿no? Exactamente, de hecho el paradigma de esta historia evidentemente está en el libro de Ezequiel, capítulo 1 de hecho cualquiera que tenga una Biblia en casa puede cogerlo y leerse las primeras los primeros párrafos para darse cuenta de lo raro eh, de lo que se cuenta ahí. Se cuenta la historia de este profeta mientras estaba en el exilio en Babilonia junto al río Kebar aproximadamente en el año 500 antes de cristo eh, En ese momento, eh, él describe como una especie de torbellino se le acerca y la descripción que hace del torbellino y de lo que pasa a continuación da la sensación de que, bueno, está describiendo con las palabras que puede y utilizando los símiles que puede un vehículo aéreo. Daniken fue el primero también en, en divulgar esta historia Y en poner los puntos sobre las ideas respecto a lo que había visto eh, el profeta Ezequiel Pero eh, hubo un, sucedió algo muy curioso Después de publicarse aquel Recuerdo del Futuro eh, Ese libro que en, en, en Estados Unidos se publicó con el título de Carros de los Dioses Chariots of the Gods eh, Llegó a las manos de un ingeniero de la NASA Un señor llamado Joseph Lomrich Que había diseñado parte de los sistemas de guía del proyecto Apolo Y um, se leyó el libro de Daniken como una especie de entretenimiento y cuando terminó de leerlo um, se propuso demostrar que aquel individuo suizo pues estaba medio tarao y que aquello era una especulación sin base. cogió el capítulo 1 del libro de Ezequiel y um, bueno con su pericia de ingeniero trató de pasar al papel todos los rasgos que describía el profeta con metáforas y, uh, y dibujando lo que posiblemente vio, cuando terminó de dibujar el boceto, Qué con sonido. todos los detalles se llevó una sorpresa tremenda lo que había visto el profeta Ezequiel era una especie de vehículo en forma de trompo con cuatro eh, rotores como de helicóptero a los lados y era evidentemente la descripción de un vehículo técnico, hasta tal punto dio detalles el profeta Ezequiel que uno de, los, de las cosas que describía el, el profeta, era una rueda que giraba en todas las direcciones que Blumrich patentó y que utilizaron las misiones espaciales después Castillo en blanco. Una puerta abierta hacia nuevos mundos. Esta noche esa puerta abriéndose hacia la búsqueda de pruebas de seres extraterrestres. ¿Funcionó entonces esa... esa no, Funcionó esa rueda, sí. Qué curioso. Qué curioso. Saltamos a la Biblia que habría mucho por hablar, si quieres, eh, lo dejamos ahí hacemos algún otro día, un capítulo segundo tercer capítulo de astronautas búsqueda uh -huh. de, de, de estos seres, vamos a Egipto eh, en Egipto no puede encontrar multitud de supuestas o pruebas de estas visitas, ¿verdad? Sí, de hecho eh, yo cada vez que llego a Egipto y me planto delante de la meseta de guiza o en los desiertos Davidos de la, la, bueno, las ganas que me entran de coger una escoba y ponerme a barrer porque sé que barriendo simplemente la meseta de guiza iba ...pueden aparecer maravillas... ...la última de esas maravillas apareció también así... ...es decir, casi barriendo la meseta de guiza ...en un sitio por el que han pasado ya no digo miles, sino millones de turistas durante estos últimos años que es precisamente en vamos a decir así la rampa o el camino de piedra que une la pirámide de Kefren la, la segunda pirámide con la Esfinge ahí hay un camino de piedra que muchos turistas pasean por él y si sí, paseaban en la antigüedad y que hace poco despejaron uno de sus bordes y descubrieron el acceso a un pozo ese pozo que eh, Bueno, comenzó a abrirse, era muy profundo, bajaron a un primer nivel, bajaron a un segundo nivel donde descubrieron varias cámaras, cinco en total, con cinco sarcófagos vacíos, negros, de granito, perfectos, eh, de pequeño, bueno, de pequeño, de moderado tamaño, es decir, más grandes en cualquier caso que un ser humano... Y siguieron eh, bajando y descubrieron a 70 metros de profundidad, se dice muy pronto, ¿eh? pero 70 metros de profundidad por debajo del nivel del suelo, descubrieron una zona inundada con agua, llena de agua. El agua es muy rara en la meseta de Guiza, te Ajá. puedes imaginar. Bombearon ese agua y tras bombear ese agua apareció un sarcófago, un nuevo sarcófago de granito. No existe el granito en la meseta de Guiza, hay que traerlo de mil kilómetros de distancia de, desde el sur del país, desde Aswan. Pues un sarcófago de granito en perfectas condiciones de tres metros de longitud eh, que estaba ahí sepultado y vacío vacío vacío eh, los primeros análisis del lugar y las primeras hipótesis que se barajaron fue que se había encontrado el cenotafio que significa algo así como tumba falsa o tumba vacía el cenotafio del dios Osiris, es decir, se trataba de una tumba dedicada a un dios que, que, nada, ¿no? que exacto que era nada más y nada menos que el dios Osiris, que para los desmemoriados es el dios que los antiguos egipcios asociaban a la constelación de Orión y es el dios que los antiguos egipcios eh, asociaban a esas tres pirámides y las tres pirámides imitaban ese cinturón de la constelación de Orión. ¿Y dónde estaba? Precisamente la meseta de Giza, en el lugar donde debía estar la tumba del dios Osiris. La sorpresa o oh maravilla es que no era la primera tumba de Osiris que se descubría en Egipto eh, otro de los grandes hombres de la egiptología eh, Flinders Petri, un gran metrólogo fue el primer hombre que midió científicamente la gran pirámide había descubierto ya otra tumba de Osiris en Abidos, junto al templo de Seti I eh, se trata de un lugar también excavado a unos metros por debajo del nivel del templo de Seti I, hecho con unos bloques de granito enormes, sin una inscripción, perfectos, que parece un templo extraterrestre en medio de los templos egipcios, que también estaba rodeado de agua y que supuestamente albergó en el pasado, una de las más preciosas reliquias del antiguo Egipto que era la cabeza del dios Osiris en fin, el misterio no ha hecho más que empezar porque parece que todo esto son como pistas para llegar un día a lo que sin duda sería el descubrimiento de los descubrimientos poder hallar la tumba de uno de aquellos dioses. Y es eso Javier porque está ahí en medio, eh, no hay ningún tipo de control nosotros recuerdo que lo estuvimos viendo por fuera entramos uh -huh. un poquito, bajamos por unas cuantas escaleras evidentemente no bajamos tanto pero no hay ningún tipo ni de vigilancia, ni de control ni no, está ahí. no está ahí eh, lo que pusieron en Fueron unas rejas sí. con unos... Preguntamos a nuestro compañero que estuvo en Egipto con otros y sí lo vio también. no Bueno, no está el acceso de los turistas, hay que saber dónde está, pero... <risa> y de hecho lo que han puesto son unas vallas metálicas mm -hmm. con un, un candado y yo recuerdo que, bueno, el doctor Hawás eh, dio el permiso para que pudiera descender hasta allá. Iba una comitiva de ayudantes del doctor Hawás más grande que... que, que bueno, que había más vigilantes que, que personas que íbamos mm -hmm. a visitar la tumba y recuerdo perfectamente cómo... Se abrieron aquellos candados y comenzamos a descender por una escalerilla de mano, casi como estas de pintor, ¿no?, suelta. Claro, bajar 70 metros es bajar muchos metros con unas escaleras así. Y a medida que uno iba profundizando, la sensación era muy extraña porque era una escalera metálica, ya te digo, de, de mano, muy insegura, muy húmeda porque de repente la humedad se empezó a condensar allí de una manera muy espectacular que resbalaba, y allí sabías que un paso en falso caías en un pozo, bueno, te matabas evidentemente. Y en la parte de abajo aquí donde se ve la fotografía, ¿había algo en esa última sala? ¿Era eh, amplio? Era era una una sala salas? Sí, era una sala amplia. Te pregunto eso porque eh, hablas de ello aquí también. Edgar sí. Case decía que se iba a encontrar la sala de los archivos más o menos por ahí en esa zona. ¿Tiene algo que ver? ¿Se ha encontrado algo? ¿Hay alguna sorpresa que nos van a dar? Yo creo que tiene algo que ver y te diré porque eh, en un de los de las esquinas de esa sala donde estaba el sarcófago de eso no he hablado además nunca eh, había un hueco que era como un, un, la entrada a un túnel eh, yo sé que post, con posterioridad eh, el doctor Hawass introdujo a un niño por esa abertura para ver si aquel túnel continuaba y el niño dijo que el túnel se interrumpía eh, muy poco muy, muy pocos metros después pero el túnel la orientación de ese túnel estaba directamente enfocada hacia la esfinge de la meseta de guiza y todas las crónicas antiguas hablan de la existencia de galerías subterráneas que comunicarían la Esfinge con la pirámide y el hecho de que eh, hubiera un túnel orientado hacia la Esfinge en un pozo entre la pirámide y la Esfinge lo que indica es que esas galerías en su momento existieron y estuvieron estuvieron activas ahora lo que hay que hacer es explorarlas, despejarlas tarea nada, faz, nada, nada fácil eh, primero por los recursos económicos eh, después porque eh, bueno, trabajar en Egipto es algo difícil y eh, y sobre todo excavar se limita a unos meses muy concretos del año y quedan muy pocos meses ya de trabajo realmente se trabaja en Egipto desde septiembre más o menos hasta el mes de mayo como mucho después no ya por los turistas sino por las fuertes temperaturas es imposible mover una piedra sin bueno sin derretirse allí mismo Música ¿no? no quiero que te olvides de cuál sería tu prueba más clara de visitas extraterrestres pero antes, eh, seguimos en Egipto aunque aquí en, el, en, el, en la revista en este último número de más allá de unas cuantas pruebas la estatuilla Dogu también es increíble ¿eh? japonesa, sí. ¿no? sí, sí, pertenece a una cultura, la de los Homón que eh, creó m, cientos de estas estatuas con los que se han encontrado muchísimas imitudes con trajes de la NASA un, un ingeniero norteamericano de nuevo un señor que se llama Green, de apellido estableció varios ese paralelismo encontró que esas estatuillas Jomón eh, tenían gafas, tenían respiradores, tenían tubos de comunicación guantes, tenían guantes, tenían botas eh, tenían auriculares, tenían de todo eh, ya te digo, más de 30 similitudes con los modernos trajes espaciales pero aquí se plantea una duda que yo creo que es eh, es importantísima, ¿no? y que me la planteaba yo recuerdo perfectamente, casi como si lo estuviera viendo ahora eh, conversaciones que tuve hace muchos años con Manuel Carvallal eh, sobre este asunto discutíamos mucho sobre este tema hace, hace años y él decía, pero vamos a ver si nos visitaron extraterrestres en la antigüedad y era una pregunta muy, muy inteligente ¿por qué demonios tendrían que venir vestidos con trajes de la NASA? es decir, ¿por qué esos extraterrestres tendrían que utilizar trajes como los que utilizan nuestros modernos astronautas y no otras cosas? la pregunta tiene su intríngulis porque evidentemente o bien los extraterrestres utilizan trajes de la NASA <risa> o algo muy parecido o bien algunos de esos de esas visitas en la antigüedad en realidad podrían ser recuerdos del futuro es decir, un poco lo que, lo que decía que Daniken incluso viajeros en el tiempo ¿por qué no? es decir, hay que hay que mantener las puertas abiertas ante todas estas posibilidades porque día tras día y a medida, insisto de nuevo, que avanza el conocimiento y avanza la ciencia eh, nos damos cuenta de que aquello que pensábamos que era inmutable, como la velocidad de la luz y tantas otras cosas, resulta que no lo es tanto hay unas cuantas preguntas siguientes Carmen de Barcelona nos pregunta ¿qué pasaje del Apocalipsis menciona el fenómeno de los aerólitos? El otro día hablando con Enrique Vicente decía que hay una parte de la Biblia en la que claramente se habla de cosas que caen del cielo y es lo que cae del cielo. No, no te voy a hacer a ti la pregunta. Salgaremos a Enrique Vicente, pero de cualquier forma atentos quizá. ...el fenómeno de los aerolitos que caen... ...de esas cosas que caen del cielo... ...estuviera profetizado como una señal... Eh, idoya de Madrid dice que se ha encontrado... ...una prueba física de la existencia de extraterrestres... ...como restos de ADN por ejemplo... ...hace poco dábamos una noticia... ...que había un ADN ahí medio extraño... ...que pensaban que era de procedencia extraterrestre... ...falta, yo creo que esa, esa prueba evidente... ...todavía todavía falta la prueba por ejemplo genética... ...pero es un asunto que merece la pena investigar... ...de hecho todavía no está completo... ...merece la pena recordarlo... Eh, ...el mapa del genoma humano... Porque ejemplo que eso iba va a abrir eh, o va a suponer para para la ciencia médica la misma revolución que internet para los ordenadores no para que nos hagamos una idea y eso está eso está a las puertas y a medida que conozcamos el genoma humano vamos a conocer muchas otras cosas por ejemplo y es algo que ya se está estudiando eh, como es, eh, existían parentescos entre pueblos que se consideraban en la antigüedad absolutamente incomunicados como la gente de la polinesia o gente de japón tiene cadenas de adn idénticas y son parientes en lugar a dudas con modernos eh, peruanos por ejemplo, es decir, aquella gente navegó y circundó el globo en la antigüedad sin lugar a dudas como lo demuestra ahora la genética o como por ejemplo especies vegetales saltaron de un continente a otro cuando la única manera de que saltaran era a bordo de barcos y eso está ahí ¿no? eh, son cosas que deparará depararán muchas sorpresas antes de marcharnos a Akenatón ese extraño faraón que hizo tan curioso ¿verdad? hizo muchas cosas curiosas entre otras seremos, ¿eh? fundó una ciudad que llamó Aketatón que significa el horizonte de Atón y el jeroglífico de esa ciudad son como dos colinas o como una especie de M con un sol en el centro que en realidad probablemente sea el jeroglífico el, el, el único o quizá el primero no sé jeroglífico que hace referencia a un avistamiento de un ovni porque lo que vio a Quetatón fue un disco solar posándose sobre el suelo eh, con el que estableció un contacto directo y eso es un encuentro en Bueno, del tercer tipo, sin lugar a dudas seguramente habrá que dedicarle otro programa especial a que Natones es ser tan extraño Santiago de Madrid, quizás es la última pregunta antes de, de terminar ¿es verdad que al hombre le pusieron aquí en la Tierra por su agresividad? pregunta de verdad de que esto se trata de eh, la Tierra? ¿una especie de destierro? no lo sé, es una pregunta muy difícil de contestar pero que somos un curioso zoo que interesa o que debe interesar a los extraterrestres, estén donde estén, sin lugar a dudas. No hay más que escuchar cualquier boletín de noticias. Este país y este planeta es alucinante. Diciarnos la prueba más clara que tú has encontrado en este planeta Que te has dado unas cuantas vueltas ya De seres extraterrestres Eh... Yo diría que el indicio más aplastante es la Gran Pirámide de la Meseta de Giza, por muchas cosas. Pero, entre otras, y algo se, algo cuento en el artículo que publicamos en Más Allá, eh, porque la Gran Pirámide parece un marcador geodésico de proporciones eh, inimaginables. Sus ángulos, eh, extendidos imaginariamente, abarcan todo el delta del Nilo. Es como si lo hubieran puesto ahí es profeso para marcar algo. Eh, fue construida, dicen los egiptólogos oficiales, eh, o los ortodoxos, eh, en 20 años, lo que duró el reinado de Keops. ...para colocar esos 3 millones de piedras... ...esto es un tópico que se dice... ...pero es verdad... ...y ahí conviene recordarlo... ...para colocar 3 millones de piedras... ...en 20 años... Que ...habría bueno. que trabajar mucho... ...y habría que colocar... ...pulir, transportar... ...sin polea, sin hierro, sin rueda... Eh, ...a razón de un bloque... ...cada 2 minutos... ...trabajando los 365 días del año... ...en turnos de 24 horas... ...y eso lo no hay empresa constructora... ...ni faraónica... Ni, ...ni de aquí... ...que lo aguante... ...gran pirámide... ...un sitio que está ahí... ...esperando que vayamos a verlo... ...la invitación para ir a ver a buscar esas pruebas. Gracias Javier, te llevas a los seres extraterrestres, ya tú lo que haces con ellos, seguiremos buscando esas pruebas de seres extraterrestres en cualquier parte del mundo, mientras tanto la revisamos allá de este mensaje, hay algunos datos, gracias por tu trabajo, gracias por estar ahí, gracias por venir al programa. Gracias y buen viaje a Egipto. Gracias, le eh, daremos un poco de envidia y te espero dentro de un poco aquí en el Espacio en Blanco y en esas charlas que vamos a hacer dentro de un poco en la universidad, atentos, Javier Sierra será uno de los personajes que estará ahí y todos estáis invitados.